Bueno, me imagino que contento por esta victoria que los mete en la final, en una de las finales. Sí, la verdad que es muy contento. Nos costó mucho, pero pero por suerte nos pudimos quedar con, con una victoria que, que creo que la merecíamos por todo lo que hicimos en el torneo. Eh, ahora estamos en las finales, tenemos nueve días para prepararnos, para pensar en Olimpo y, y nada y tratar de, de seguir. De seguir escalando pasos para, para regalar una alegría a la gente que la habrá de hoy. Nada, no, sin palabras me dejaré. Tenés que, tenés que hacer una evaluación de, del partido, porque casi todo el tiempo estuvieron abajo y en el último cuarto fue increíble ese doble de, de Jornati para ganarlo. Creo que, siendo sincero, merecían ganar ellos. tuvieron 38 minutos arriba del tanteador y nosotros tuvimos la suerte de poder defender las últimas bolas, ponernos en partido, nos sacaban 10, eh, lo remontábamos, nunca pudimos estar arriba y bueno, en la última bola Lucas hizo cargo y, y nada, nos quedamos con una victoria injusta por por cómo se dio, pero por todo lo que hicimos en el torneo, creo que la merecíamos. Tenés que hacer una evaluación personal tuya, desde que comenzó el torneo hasta ahora, antes de previamente a la final. Creo que fui un poco irregular, tuve partidos muy buenos, partidos muy malos, y, y, y nada, tra trato de, de poder dejar todo ahora que, que ya no queda nada, físicamente ya, ya estoy muy cansado, tengo muchos golpes, lesiones que, que al final del torneo se, se notan y, y nada, ahora, ahora es puro, puro corazón y tratar de seguir así, creo que empecé a repuntar de los playoffs tuve un repunte grande en mi juego, pero se, se merece a mis compañeros, me, me buscan siempre, tratan, de, tratan de, de darme siempre la pelota y, y bueno... Yo trato de responder a, anotando. Gracias bien Olimpo, que dejó fuera uno de los candidatos también, que era Gimnasia de, de La Plata. ¿Cómo, cómo piensan vivir este, este primer partido que se va a jugar acá también? ¿no? Creo que Olimpo hizo un gran torneo, salió segundo en la, zona, eh, en la otra zona de, de, de la Patagonia y, y tiene buenos jugadores. Tiene a Piuma, que fue uno de los cinco mejores del torneo. Eh, Tina Morán, que es un base muy inteligente, eh, Villanueva, que es un recambio que entra de atrás y aporta mucho. Eh, estuve mirando por lo que se ve, pero, pero nada, creo que, que tenemos que confiar en nosotros, trabajar estos nueve días que tenemos para, para ponernos dos a cero si Dios quiere y, y, y traer, traer una victoria de allá Limpo y poder festejar, que es, que es lo que más queremos. Bueno, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Eh.